Es, pre es previsión de ustedes, en el caso de una emergente, ustedes ya deber, de, deberían de tener unas unidades. Y sí, vamos a explotar, vamos a poner todo en la atrás y vamos a reventar esto. Porque ya es demasiado, sin comer y sin nada, y, y la pérdida que nosotros estamos teniendo. Esto no se creo no va la no, no, no, pero si es que hay que decirlo así, si no se me comen a uno. Disculpe, yo es que soy periodista de una radio de Barcelona. ¿Usted para dónde va? Para Barcelona, justamente. ¿Y cuál es un poco su situación? Bueno, que estoy aquí desde las 8 de la mañana, mi amigo. Eh, y que, ok, sabemos que la línea, ¿no? en, el, en el aspecto de eso, no es porque es un caso de emergencia, ¿no? No es culpa, pero, pero que ellos deben de prever algo semejante, para que nos trasladen, y no que nos están engañando, no, que no hay autobús, que estamos buscando un autobús, si ellos ya deberían de tener sus unidades para en un caso de emergencia. así? No, ¿Hasta o qué le han dicho? ¿Eh? Que a la una, nos están diciendo que a la una, a la una Pero de, de, de, que, que, que sigamos esperando Que están buscando autobús Imagínese usted? Ahora, ¿cuántas horas son de aquí a Barcelona? ¿Eh? Son como siete horas ocho horas no mejor, ¿no? Imagínate, acá de va a llegar una ahí? Las familias ya nos estaban esperando allá en, en, el, en el aeropuerto de Barcelona Se tuvieron que ir Ahora tendrán que buscarnos otra vez Donde nos dejen esta gente ¿Eh? Y esos son gastos para ellos Y para nosotros Eh, y no han, no han sido capaces de, de traernos ni un fresco, ni un café, ni nada eso es demasiado, hombre, eso ya es una burla